Lo único que puedo pedir es que sean conscientes en el servicio que van a prestar, especialmente los montereños. Eh, no es bueno dejar en desaire a un pueblo, porque no soy el que... Claro, van a criticar un poco al alcalde, pero más allá del alcalde, un, el pueblo queda en su conjunto en desaire cuando algo sale mal y para ello se tiene que se tiene que cumplir con todas las especificaciones técnicas todas las exigencias al margen del documento administrativo me refiero yo, yo al servicio el momento de firmar el contrato yo les voy a condicionar para que me cumplan el 100% lo que estamos hablando cuestión de días de trabajo Yo no sé, a individuos hacer números bastante revisado ha sido personalmente he revisado cuánto debería ser el almuerzo, cuánto debería ser la cena, también darle un poquito de eh, del margen para que puedan para que no trabajen también en vano, porque yo sé que todos trabajamos para ganar algo. Ustedes las empresas para para sacar algo. Y nosotros como gobierno municipal para tener prestigio, nosotros no, ganamos, no trabajamos nosotros para ganar, trabajamos para dar prestigio a la, a la institución y a la ciudad de Montero. No creo que sean todos de Montero porque es una convocatoria pública a nivel nacional, debe haber de los diferentes puntos del país, pero tienen que cumplir por favor con las exigencias, eh, con los requisitos que pedimos y más allá del cumplimiento de esto cumplir con el contrato que firmamos.